Venimos siguiendo lo que está pasando con el convenio de reciclado, ¿no? Hace un par de semanas ya hablábamos con José porque nos lleva... De hecho, propios vecinos... Hace se una semana. Hace empezó, una semana, fue el lunes. fue el fin de semana que hubo este fotos que nos llegan acá al teléfono de radio. De ahí, este me acuerdo que compartimos esas imágenes y nos dice, no, bueno, hay que ver qué se hace. Y de repente, a rato, nos enteramos que estaba José ahí haciendo toda la recolección del punto de acá del Fátima que estaba desbordado. Sí, hay una imagen que se repliten, se repite en otros puntos también. Y los que se han quitado, y los también. que hemos perdido a lo largo de todo este tiempo. Eh, y de ahí, eh, en la semana, me acuerdo que ahí mismo José Paredes, quien está acá en el estudio, junto a Nuria Pechillanco, eh, estaba expresando que necesitaban una reunión urgente porque el convenio estaba caído y que en esas condiciones era muy complicado ver qué se iba a hacer. Llegamos al viernes, preguntamos acá al intendente, y el intendente eh, sí, dijo que el convenio estaba caído, pero eh, un poco le De alguna manera, lo que leímos en la respuesta de él era que la responsabilidad de la caída era de Cotrambi, que no había cumplido, era un poco el tono de, de, de, de voz, uh -huh. y bueno, este acá vienen tanto José como Noria a decirnos que eso no es así, que viene hace un montón de tiempo con un montón de cosas, voy a de hacer un resumen José, no sé cómo encararlo porque la verdad que uno siente por un lado la bronca de decir, ¿Cómo, esto debería ser mucho más claro, dinámico... Eh, en su momento se levantaron bandera de que la ciudad estaba haciendo toda una apuesta al reciclado y que pum, que pin, que pum sí. y de repente te das cuenta que hay mucho mucho bombo y platillo como se dice en el barrio pero después cuando va la, lo hecho no hay palillo mucho ruido, pocas el famoso mucho ruido de pocas nueces <risa> estaba escuchando atentamente Hoy, buen día para, para sí, usted para día. los vecinos, la vecina que están escuchando la radio Nada, en realidad es una necesidad imperiosa de la cooperativa salir a aclarar los dichos del intendente porque se puede malinterpretar, digamos. este Lo que nosotros podemos hacer, la lectura que pudimos hacer, se puede llegar a malinterpretar. Cualquier vecino que escucha al intendente va a pensar que Cotrampi está re bien, que Cotrampi culpa de Cotrambi se cayó al convenio de recolección y ahí es donde empezamos con digo a, a un poco a, a responder estamos con Noelia acá que va, va a hablar seguramente de algunas sí. cuestiones que hacen con la promoción ambiental y todo uh -huh. lo que vienen llevando las compañeras adelante hace un montón de tiempo también entonces la idea es decir bueno el intendente Castro dice que el convenio se cae por la cooperativa que le aporta un montón de combustible a la cooperativa y que bueno, es verdad que nosotros firmamos un convenio ya hace dos años eh, dos años y algo con, con Pedro Pesati Un convenio que, digamos, se firmó después de una lucha, de, después de estar un año y medio trabajando sin cobrar y que logramos cobrar un retroactivo que se pagó, que eso es verdad, y recién ahí se empieza a caminar en la cuestión del convenio que primero iba a ser una, una licitación para un contrato y después terminó siendo un convenio que obviamente que a nosotros nos servió porque hay que hacer rodar toda la... La cadena que labura Cotramp y de la promoción ambiental, en eso en algún momento que estábamos bien teníamos dos equipos de recolección con un camión, dos camionetas, un Sampi, el auto de la administración, eh, funcionando con este combustible y vamos a hablar con número digo, un, eh, son combustibles gasoil común, gasoil euro para el camión, eh, estamos hablando de entre el gasoil y la nafta un millón 500 mil pesos, uh -huh. un poco menos tal vez, o sea... Para que se entienda de cuán, de qué plata estamos hablando cuando hablamos de combustible. Nosotros un millón 500.000 pesos y llegábamos rajuneando la lata para llegar a fin de mes, a hacer la, la recolección y obviamente que nos alcanzaba muy justo y hoy no tenemos ese ese millón 500.000 pesos en combustible. Nada, esto de, de poder salir a, a darle respuesta a un vecino O a los vecinos que, que se quejan de una estación que está desbordada y obviamente que nosotros veníamos llevando ese laburo que fue promocionado por la cooperativa, ganado por los vecinos eh, cuando hacíamos los puntos verdes en plena pandemia, que los hacíamos móviles, que se hacían frente de la radio, es que hacían en el, en el Pablo VI, digo ese convenio fue ganado por los vecinos y por la cooperativa. Eh, Las la estaciones obviamente se fueron vandalizando, como dice Castro, este no se vandalizaron todas, por su, por Digo, por suerte no se vandalizaron todas porque si no hubiese sido una explosión tremenda de, de, de los puntos, de los puntos verdes que nosotros le llamamos, pero se vandalizaron más de la mitad y acá es donde también hay una controversia decir, los puntos verdes que se vandalizaron nunca más volvieron uh -huh. o sea, fueron no se repararon los puntos verdes, quedaron arrumbados en algún lado en obra pública siempre con promesa que iban a volver sí me acuerdo La promesa siempre fue de que iban a volver, acá es como como sí. dije en algún momento, ramal que cierra con el tren, no abre más, acá pasa lo mismo, punto verde que cierra, no abre más la puerta, digamos, sí. y eso es un golpe tremendo a la gestión que se vino promoviendo desde hace ya más de 7 años de cuando estábamos en el basural. Entonces, los vecinos tienen que escuchar a la cooperativa, porque si no queda en saco roto lo que nosotros decimos y por eso estamos acá hoy, digamos. Entonces, nada, no, era, no es tanta plata en combustible como se dice, Hoy se está haciendo la recolección con, con empleados municipales, como dice Castro, básicamente, y ahí también, digo, tenemos empleados que están siendo recargados en, en horario, obviamente que cobran su hora extra, uh -huh. pero no es que se está achicando guita en combustible, porque se le tiene que pagar a esos empleados... Digo, hay que pagarle todos los meses, y estamos hablando de un millón y medio de peso okay. O sea, no es que tenemos que eh, sacar de todos lado todo porque no alcanza la plata para y con el combustible eran mucho gastos No, no es así. El combustible es un millón y medio de peso nada más. Mm. Obviamente, que llevar adelante un sistema de recolección, como dice Castro también en alguna parte de la entrevista, de con un privado. La cooperativa Cotrambi no sirve más, no les no tiene más goma, eh, se le rompió todo el camión en la 30 que no da más a la calle que no la arregla nunca y llegar a la planta los días de barro es imposible, rompimos los, los frenos, rompemos campanas rompemos llanta, rompemos rueda. 500 lucas, 700 lucas sale una cubierta. Entonces, digo, Cotrambio ya no sirve más, lo vamos a descartar, lo dejamos allá en el fondo y vamos a buscar una empresa que haga el servicio. ¿Cuánto piensan que le va a cobrar la empresa? La empresa no va a cobrar un millón y medio de pesos para hacer la recolección de todas las estaciones de reciclado. ¿eh? Porque las empresas tienen cargos de todo tipo y lo suman en los contratos. Nosotros sabemos que los contratos de las empresas son distintos a los de las cooperativas. Con las cooperativas se puede negociar y pueden bajarnos el precio, como siempre pasa, pero a las empresas no le hacen lo mismo. Entonces, digo, un convenio de recolección que se va a convertir en un contrato y bueno participaremos en, en la licitación pública. Porque la verdad que nosotros, este laburo que llevamos adelante y que lo, lo promovimos nosotros, y que lo hicimos con el viejo camión 350 que sacamos del basural, sí, me y que todavía lo tenemos, que está roto, y con el viejo retrojero, que también lo tenemos, que también está roto, pero en todos estos años que se fueron rompiendo los vehículos, es verdad que han tenido muy poco mantenimiento. Lo que pasa que la guita de cotrambi es solamente para pagar los sueldos. Todo lo que entra a Cotrambi del consorcio, que es el único contrato que nosotros tenemos en Viedma, el consorcio de Viedma y la escombrera de Patagones por el Girsu, es para poder pagar sueldo. Los ingresos que tenía Cotrambi hace un año atrás, hoy no los tiene, hace un, más de un año que no podemos vender un viaje vidrio. Que era el material que usábamos para comprar los repuestos que se iban rompiendo los vehículos. ¿Eso es por contexto, José? Digamos, a eh, nivel nacional está un poco parado todo como pasó con todo. ¿O es, es porque, digamos, salir y sacar un camión hoy no te conviene porque el precio es muy bajo cosas así? ¿Eso es está por pasando? contexto, por todo lo que está pasando. El precio muy bajo, el flete sale muy caro. Y claro. nos ofreció una precio que nos compraba de siempre. Y cuando dejaron de comprar, les pagamos 5 pesos el kilo. O sea, 5 pesos el kilo vos sacaron la cuenta por 30 toneladas. Mm. Y es... 150.000 pesos, claro. o sea, no le cansás, uh -huh. no vale ni la pena el compañero que rompe el vidrio para mandarlo roto, claro. entonces, hoy estamos no en esa si situación. No sé si pagas el flete, estaba pasando. No, no pagas el flete, claro. eh, obviamente que te pagan 5 pesos, yo ponen el flete. Ah, está. Mm. Pero 5 pesos son 150.000 pesos para la cooperativa. Claro, nada. O sea, no es nada, con 150.000 pesos no claro. compra ni un parche, ¿viste? Entonces, ahí es donde nosotros pedíamos el acompañamiento real del Estado. Mm. Lo tuvimos con Argentina Recicla... ...antes que cambie el gobierno... ...y que entre este Miley que nos está haciendo pelota... ...porque básicamente abre las importaciones... ...y te hace mierda, de no podemos vender mal cartón... ...nos bajaron más de la mitad del precio de todos los materiales... ...entonces la cooperativa viene soportando cosas... ...pero sin infraestructura... ...digamos, nosotros no tenemos la espalda que tiene el municipio... ...para soportar los embates políticos... ...que vienen sucediendo, no lo tenemos... ...o sea, obviamente por eso que andamos como andamos... Eh, ...cirugiando cubierta... ...fuimos a hace muy poquito al plenario cartonero... ...en Buenos Aires... Trajimos la goma para el zampi del basurero de Avellaneda. fuma a basuría goma, a la pila de goma... ...y con eso hicimos andar el zampi de vuelta... ...que ya la goma no servían más. Porque también, tenemos todo detonado... ...la planta afuera tiene los caminos ocho pelota ...el zampi se le rompe la rueda y eso lo paga Cotrambi. O sea, toda la maquinaria que tiene Cotrambi... ...si se rompe lo pagamos nosotros. Nunca hubo un mantenimiento. Entonces, es cierto que nosotros no tenemos la guita... ...para hacer el mantenimiento hoy. Pero ahí es donde se piden los reales acompañamiento Por ejemplo, el convenio este de recolección que teníamos con la municipalidad, era de cooperación mutua. Mm. Nosotros cuando, y no es la primera vez que se rompió el camión, ya estuvo roto anteriormente, mm. cuando en la época de Pedro también estuvo roto. Y venimos desde allá pidiendo que nos cooperen con el camión, nosotros subimos los recolectores y hacemos el servicio entre los dos, porque lo dice el mismo convenio, entre los dos tenemos que caminar juntos para que el servicio funcione. Eso nos pasó, teníamos que tener... Revivir. ¿En algún momento pasó? Nunca pasó. Nunca nos pasaron Nunca. el camión para poder salir a hacer la recolección, sí lo hicimos en las dañas de Fulque. Mirá. usábamos el camión con las compañeras que fue cuando empezamos qué loco por ahí por ahí bueno sí, no hay... buen día a la audiencia no, eh, bueno así como dice jo eh, la promoción ambiental salió desde el basural para ganar derechos a, a, lo, a nosotras más que nada a las mujeres para poder establecer que una bolsa de basura si la separabas llevaba condición de, de trabajo a, a los trabajadores a los cartoneros y a los recuperadores Bajo todo ese trabajo arrancamos, creo que en el Cambridge, eh, fue la, una de las primeras escuelas que abrió sus puertas para generar esta separación en origen y pudimos meterle un montón en lo que va de, de, de estos años, ¿no? Entonces, por ahí un poco lo que dice Castro también viene tocando ahora lo que a lo que se nos viene. Si viene la promoción ambiental, que durante siete años fue gratuita para el Estado fue bajado bajo la línea nacional un salario complementario para que desarrolláramos nuestra nuestra tarea como promotoras ambiental. Desde ese momento eh que es, que el estado llegó el cambio de, del estado los los salarios complementarios no se podían utilizar más para generar el servicio que, que veníamos brindando nosotros, mm. asimismo dentro de la planta, en la recolección, en la promoción ambiental. Bueno, desde ese momento empezamos a, a, a decir que era necesario que el Estado se haga responsable y pague el trabajo que venimos haciendo nosotros. Bueno, bajo que se iba a cerrar el convenio, pudimos eh, hablar eh, cuando antes que llegue el DVR a, a la planta, pudimos estar con Marco. Pudimos hablar con él y él nos pidió apoyo para que poder pudiera quedar el DVR dentro de planta Bárbaro, le dijimos que sí, porque a nosotros nos convenía que llegaran los residuos a la planta, ya que, que sea un solo foco de basural de última, porque hoy eh, la planta no es lo que, lo que tendría que ser, eh, termina siendo un basural y es muy triste para nosotros, es muy triste para los vecinos que viven alrededor, hoy con, con todo lo que conlleva estar ahí adentro laburando inclusive. Eh, con, de a poquito le fuimos metiendo, bueno, empezó a caer todo, Bueno, eh, una vez que nos reunimos, eh, le, le volvimos a decir a Marco de juntarnos, nos hizo que nos juntáramos con Eugenia. Con Eugenia se abrió el diálogo, no voy a decir que no, se abrió un diálogo que podamos poder llevar adelante este trabajo que veníamos llevando. Empezando con lo del DVR... Eh, ...con un contrato para dos compañeros... ...porque se iba a terminar este convenio el 14... ...del 14 al 31... ...y que después sí se iba a hacer cargo en la Girsu... ...desde enero... ...porque obviamente que nosotros sabemos... ...que si está dentro de Cuando Girsu... Cuando decís se hace cargo la Girsu... ...¿a qué te referís ¿Se dan cargo ustedes? Ah, así? No. Claro, a pagarnos eh, la tarea que nosotros venimos haciendo... ...el ah. servicio... ...nosotros la Girsu hoy paga por 21 compañeros... ...operando dentro de planta... Sí. ...y uno que te recibe que te pesa Está y bien. te habla amablemente que también por ahí nosotros necesitamos, necesitamos que el municipio pueda salir eh, y le dijimos a Eugenia eh, con anuncios y todo porque nosotros hoy no tenemos infraestructura para hacerlo creo que acá en la radio lo logramos hacer con la carrera de la Universidad de Rionero eh, poder escucha sacar escuchan las pastillas de esas sonoras sí, sí, sí totalmente sí sí eso y desde ahí no sacamos nada porque nosotros obviamente no tenemos pero el municipio sí tiene la llegada creo que Podría puede ser. darnos una mano para poder difundir cómo son las tareas y si no el Girsu, como le dije el Girsu tiene que hacerse responsable pero bueno, bueno hay que empezar a difundir qué es el Girsu, para qué está qué es lo que hay adentro y reentiendo el intendente cuando dice que se tiene que hacer cargo el Girsu eh, que tiene que ser adentro sí. eso nos lo vamos a hablar y lo estamos, con, nos estamos allá hablando con el Girsu Ajá. lo que se viene de enero para adelante Entonces nosotros queremos seguir viendo que, Y además no tendríamos que estar acá hoy hablando nosotros, sino que eh, le teníamos que el intendente lo tenía que haber recibido, le teníamos que haber charlado en su despacho. Sí. No tenía que haber sido tan público. Eh, Pero bueno, el lunes pasado el propio José pide al aire por favor que sea atendido. Y me acuerdo que, bueno, aunque sea pesate, alguien... Yo recuerdo, en la, sí, en en la realidad, nota decías que alguien, por lo menos... En realidad, esa mañana nosotros, como ustedes, nos levantamos con toda la noticia de que la estación es desbordada, y de qué sé yo... Y nada, la psique de uno, de que viene laburando estos espacio de la mejor manera posible, poniéndole todo el alma, corazón y lo que se pueda poner para que funcione, obviamente que genera una angustia, y, y estábamos con los mensajes, obviamente, el, con el municipio para, para que nos reciban, porque... Veíamos que esto de el contrato que dice Noelia del DBR que no van a pagar de 14 de, de noviembre a diciembre y después se hace cargo el Hirsu, yo sinceramente lo vi medio raro y nada, el Hirsu no se va a hacer cargo el DBR. El Hirsu es de es el Hirsu y no se olviden que el Hirsu está representado por Bioma Patagónico y San Javier. Claro. O sea, que la sí, municipalidad sí, sí, de Bioma tenga una intención, puede ser muy buena o no pero el Girsu seguramente no lo va a aceptar porque nosotros ya lo vimos, venimos negociando el contrato del Girsu y, y básicamente lo que dijeron es cada uno, cada municipio se hace cargo de lo que tenga hablado con Cotrambi. Es lo que quedó en la reunión que tuvimos con el Girsu la semana pasada con todo el directorio donde estaba Yanina Dinardo, estaba Juan Domínguez, estaba Raúl Rosenberg de Patagones y Gladys Almuna de San Javier. Ajá. O sea, nosotros obviamente que... Eh, El contrato que tenemos con el Girsu lo ganamos con los compañeros y las compañeras. No es que tampoco nos regalaron un contrato. Nosotros no, lo ganamos peleando en la calle. Hasta ahora no. Nada, claro. O sea, hasta nada. ahora nadie ha regalado nada y parece que nos han dado mucho. Pero no, nos han dado prácticamente nada y venimos funcionando como podemos. Entonces, si nosotros vemos que un contrato que debería pagarse ahora en diciembre y ya todavía no firmamos ni un papel, quiere decir que no lo vamos a cobrar en diciembre. Administrativamente, los que laburan la administración, es imposible que lo cobré. Entonces... Y no se viene elaborando de noviembre el DBR. Se viene elaborando de cuando dice Noelia, de cuando Castro nos llama, y que el DBR se va de la ruta 1 y se va a la planta. Escuchen, Ahí empezamos a elaborarlo. Y ustedes le tienen que poner la cara a los compañeros, compañeros decirles, compañeros, ya no estamos por firmar, porque debe ocurrir todo eso también. Hay muchos compañeros y que ve que la cosa tiembla y son tiempos muy difíciles. Son difíciles los tiempos más que nada para nosotros. Sí. Hemos quedado muy pocos compañeros también. Mirá, eh, obviamente nosotros vamos por amor al laburo que desarrollamos. Porque si es por cuánto ganamos, y ya no hice movido también. La realidad es que comer de la basura, que este últimos tiempos nos hace ir a trabajar porque está llegando el camión de Changomá para poder llevar la comida y los artículos de limpieza, todo para los compañeros es triste es triste porque obviamente como dice, no está bueno que lo digan el otro día cuando lo escuchábamos José dice ¡ay nosotros! en forma de chiste pero no, eh, es la realidad y se si lo hemos estado diciendo a Eugenia eh, se lo dijimos a Marco inclusive es igual y nosotros lo que queremos es mejorar el trabajo que venimos haciendo y nosotros siempre le dijimos que era de la mano con el Estado el Estado tiene que ser responsable de sus residuos nosotros le venimos a dar una buena solución hace 7 años Que la gente aprenda a separar. Y la gente lo hizo. Los vecinos lo están haciendo. Eh, por algo estaban las estaciones de reciclado. Sí. Llegamos a tener 14. Sí. Hoy creo que hay 5. Y entre el municipio de las limpiezas... Hay una que la limpia un compañero que vive enfrente. Que no siquiera va al municipio a limpiarla. Bar... La, lo hace él. Lleva los materiales a planta. O los lleva a, a la escombrera. Y el, el punto vive limpio por ese compañero. De ese, de ese, de ese punto jamás tuvimos reclamo. Y después esto de que la gente va a sacar y descomprime un montón para que el municipio después pase y lo haga. Sí, es verdad. Porque hoy se ha abierto tanto la necesidad de salir a cartonear que hoy no está no no, no, no estamos mirando el nivel económico del cartonero. Hoy está todo el mundo cartoneando o tratando de rescatar algo para llevarle al acopiado para poder vender. Hoy la industria a nosotros nos vino a hacer bolsa con la baja del cartón. Claro. Entonces, imagínense, si nosotros hoy estamos vendiendo un cartón en 140 pesos, porque nos bajaron también la semana pasada El kilo ¿no? El kilo mm. Un cartonero acá, que lo hablábamos eh, con una compañera que está cartoneando 8 mil pesos se hizo el viernes, salió todo el día claro. 8 mil pesos Bueno, esa compañera se va a venir y le vamos a pedir y le dijimos que se venga a organizar con nosotros porque obviamente necesitamos que no sea 8.000 pesos al día, sino que sea un poco más. Entonces, hoy nosotros, es la verdad, tenemos muchísimo material eh, para procesar por la cinta, que estamos súper contentos. Pero si hoy la planta está funcionando como venía funcionando hace años, con 75 compañeros ahí adentro, todo ese material que hay no nos alcanzaría para procesar. Nos estaría faltando más material para ir procesando. Entonces... Nosotros hoy estamos con un convenio que lo va a arreglar el consorcio. Ah. Pero necesitamos que... Un el convenio caído? Caí. No, caído? no, estamos... Un contrato. Un contrato, ¿Hay, hay, un contrato con hay un contrato vigente, pero que está, está haciendo agua, entiendo yo. ¿no? El contrato de, de la Girsu es por la operación de la planta Ah. ese claro, lo la, la semana pasada reunimos con el Hirsu, hicieron un ofrecimiento y hoy les tenemos que responder. Ah, bien, ese o estaría sea, bien. encaminado, ese estaría encaminado, claro. se habló con los compañeros Pero, y sobre las la la recolecciones que estaba El de recolección ya y ahora ojalá ocurra en las próximas horas. La verdad es que nosotros estamos esperando que nos llamen y digan, "Che, vengan a sentarse, vamos a vamos a sentarnos y vamos a hablar", porque así de, de, o sea, obviamente que está muy bueno. De lo que nosotros hacemos es de visibilizar y que ustedes siempre tienen el micrófono abierto para la cooperativa y no solamente para nosotros sino para la economía popular, para los trabajadores y las trabajadoras, pero nosotros tenemos que arreglar en la mesa, cara a cara con el intendente y con los funcionarios porque si, si, el intent, si bien no nos reunimos con el intendente, nos reunimos con los funcionarios obviamente que son enviados por el intendente para que se reúnan con CONTRAM y que solucionemos los problemas eso no pasó, nosotros tenemos la interlocución, es muy mala los últimos, el último año no hemos tenido Básicamente, lo único que nosotros tuvimos en esto de Cotrambi incumplió el convenio, es una pila así de informe que un día se sentó con ganas de copiar y pegar Casadei y armó 10 informes y los llevó a la planta para que se lo firmen el mismo día. Ajá. o sea está bien que vos podés hacer un informe de la cooperativa porque hay una estación desbordada guardada sí. pero cuando ya es todo muy armado te das cuenta de que fue muy armado encima con fotos de antigua de no sé qué año porque nosotros ese día ah. había pasado por las estaciones entonces esas esas situaciones nosotros no tenemos el, por qué soportarla te recaliente y sigue sí, enoja por supuesto <ríe> y, y sí. encima que después nos traten como descarte Al último... No, con trambillanos y que descartamos. Yo el otro día el que noté es que con ustedes no estaba funcionando, entonces se iba a salir a buscar otra, otra entidad o otra que <coughs> se si, hiciera si caro. Ahí es que donde... Ustedes, en... eh, no, que después tenemos la charla tuya que... o eh, No, fue antes igual, pero que ustedes no se no estaban cumpliendo. Era un poco bueno, por eso, ahí, ahí es donde entramos en la, en la contradicción. ¿Cómo hacemos entonces eh, con el convenio de recolección que teníamos... Si dice que es de cooperación mutua, y si yo te pedí el segundo día que el camión seguía roto y no sabíamos que no lo íbamos a recuperar enseguida, y le pedimos al municipio, che, pongan el camión, nosotros lo ponemos los compañeros y seguimos haciendo el convenio, porque se trata de un convenio de cooperación mutua. Ah. Que nos íbamos a juntar cada 15 días a ver todas las problemáticas que íbamos teniendo para ir solucionándolas. Nunca funcionó no, no. así. Nunca nos juntamos. Ni un ratito? Nos juntamos a una vez al año. A había firmado. No, creo que la única vez que nos pudimos juntar fue cuando se hizo la primera entrega de los fuelle de una entrega de elementos también o no, no es, esa fue es ah. la única entrega que tuvimos después nos quedó ah, tengo eso una. dicho sea de paso, el, de lo del convenio porque por ahí el convenio hablamos de, de combustible no, no, de está bien hoy, pero los, eh, no, que en se realidad el más. convenio venía con, con otras cuestiones más que eran insumos para poder seguir llevando adelante el, el laburo que nosotros hacemos con, el, con los reciclables, la separación el enfardado y de, de, demás, para hacer la propia recolección, el convenio venía aparejado, de 1300 bolsones, de 1000 Sí. mil bolsones más o menos. Eh, guante para los compañeros y las compañeras. Bolsones está hablando de alimentos de alimentos? No, bolsones, no. De, no, bolsones para, para, trabajar, para meter. Ah, para bien, para los <ríe> <ríe> Listo que unos para para laura. Sí, los bolsones si, sí, sí. Bueno. Y después los unchos que son para hacer la, el enfardado de, lo, de los materiales en planta. Claro. Eh, los unchos eran 150 bobinas. Bueno, una sola entrega tuvimos desde al principio a los dos o tres meses de que empezamos con el convenio que tampoco retirábamos el combustible son dos meses que se comieron de entrada y nos lo retiramos el combustible y después nos cortaron antes no son dos años tampoco se cortó muy antes sí. entonces esa entrega nos entregaron 50 madejas de 50 bobinas de Suncho eh, 300 bolsones y unos guantes que no servían porque eran guantes para médicos O sea que... Claro. Eran guantes de late... Los de late. Que en el pueblo... Agarrá un vidrio... Lo primero mira, que hacía... Cortate el dedo... Antes que corta el guante... Viste... Lo que otro día a laburar... Y que, ni guantes... Y ahora y no, no tenemos ni guantes. Guantes. Viste... Decía, me andamos así... No... Pero estamos viste, a la espera de... Estamos a la espera... Y, y, y vamos a decirlo... Porque... Hay gente que se preocupa... Por la cooperativa... El Banco Credit Cop Nos va a hacer una donación de guantes... Mira, algunas remera Algunas gorritas para el verano ahora... Pero... Nada, digo, nosotros no es que cuando habla Castro del privado nosotros no salimos a buscar paliativos para que la cooperativa siga funcionando. Venimos firmando convenio con el casino, tenemos un convenio vigente con, con Fridebi, eh, vamos firmando tratando de firmar convenio ahora con la anónima, vamos a ir tratando de firmar todos los convenios necesarios para poder seguir funcionando. Pero esta vez tiene que ser con una prestación económica porque nosotros, si lo hacíamos gratis porque el municipio ponía gasoil. Y ahora nosotros, si tenemos que echarle gasoil al camión, 25 litros, para ir a buscar dos bolsones a un gran generador y no le va a rendir a la cooperativa entonces, sí. nada, los grandes generadores hay una ordenanza y veremos cómo lo encauzamos pero, esto ah. de, de, de, del convenio de recolección es esto, es un montón de insumos que no llegaron nunca o sea, nos hablan de incumplimiento de convenio a la cooperativa Cotrambi porque obtuvo un mail camión roto y no pudo hacer la recolección en tiempo y forma, porque la hicimos igual con la camioneta se hizo igual, o sea, si bien se quedaban amontonadas las estaciones, materia nosotros estábamos llegar, algún momento contratamos la camioneta de un compañero para hacer la recolección. El no la puso en el municipio, la pone la cooperativa con los pocos fondos que tenía. Hoy la cooperativa, como te dije, hace un año que no vende vidrio. Dos años y medio, dos años el tercer año este que no podemos vender la chatarra. Cuando le pasamos la ubicación de la planta y de las escombrera para que vayan a prensar la chatarra, el monopolio levanta la prensa y se va a venir Y a nosotros hace dos años y medio que no podemos prensar chatarra, no podemos vender un kilo. Y ahora... Nada, te enterás que despiden 600 trabajadores de Hacindar? y existeste la vez más negra todavía a vender la chatarra no, estamos no, vendiendo no. lo poco que estamos pudiendo vender a través de la federación con las ventas colectivas que por suerte tenemos la vida es está saliendo hoy por hoy así que les da un airecito algo nada hoy el plástico no, que hoy plástico. El, hoy este es el boom del plástico mira eh, hace dos semanas natalia Saracho y eh, Johnny castillo que es sí. el presidente del mundo reciclado fueron a, a la fábrica y pudieron ver, y pudimos ver todo nuestro material que va llegando dentro de la fábrica, y hubo una pequeña suba y eh, la puerta abierta para seguir recibiendo los materiales a nivel federación, a nivel país. Eh, hoy el golpe viene con el cartón, así que... Y es lo que más hay inclusive, pero obviamente tenés que trabajar el doble para recuperar lo que recuperabas eh, hace un año atrás. Entonces, de a poquito... De a poquito va metiéndole y hace dos semanas empezamos a trabajar con una empresa local que hace madera plástica mira eh, donde nos va a comprar el mate, un material que es el plástico duro de juguetes yilla bidones, claro, sí. todo lo que hemos juntado en planta que lo estábamos juntando para no tirarlo el relleno sanitario y hoy sale en venta. Eh, hoy eso nos va a dar un piso para las fiestas para los compañeros igual vos, tanto material guardado o sea la solución vino por alguien de acá que se puso a hacer madera de plástico digamos, madera plástica sí no sé ec Ecoplas Eco eh, una empresita que hace dos años más o menos eh, empezaron con la idea se arrimaron a la cooperativa estuvieron hablando con las compañeras promotoras habló con Gastón Gutiérrez en ese tiempo Mirá. también nada quedó medio ahí en el aire hace unos meses atrás volvieron los muchachos compramos la máquina y y vamos a necesitar tanto plástico. Bien. Bueno, hace cuatro años que tenemos una pila de plástico en la planta que nosotros Mira lo fuimos vos. juntando y obviamente que todo el mundo decía y el mismo Girsu, ¿por qué no limpian? ¿Por qué no sacan? Porque eso sí, es y el ahorro el, que eh, tenemos. ¿La maquinita que hace Pellets? ¿También no? Sí, en el Girsu no, no está. No. no. Ah. Nos, no, nosotros, nosotros presentamos... Se rieron, ¿no? ¿vos querés? <risa> Otra promesa de seronía que tuvimos, ¿no? Esa es la que está haciendo las playas accesibles, ¿puede ser? las que están trabajando en la... Se va a laburar en el, en el muelle inclusivo, de, de, de creo, del cóndor, con la claro. madera plástica. Sí, sí, sí. Bueno, ahí también es, es importante que Nadia lo, lo, lo recuerde, porque todo ese plástico lo juntaron nuestros compañeros y compañeras. Mm. O sea, todo ese plástico que se va a convertir en madera plástica y que después se convierte en una capitalización política, por así decirlo, lo mismo que la planta. La planta a nivel internacional, nosotros tenemos reconocimientos mundiales. Digo, pero si no le ponemos nada, acá si no alimentamos la vaca, se nos va a morir y nos va a dar leche. Entonces, si no le dan laburo a la cooperativa, genuino, como tiene que ser, si no le pagan, como tiene que ser, si no se renuevan los convenios que tienen que funcionar, y la difícil. vaca se va a morir. Muy difícil. Y, y digo, eh, y no queremos eso. Nosotros queremos seguir funcionando, queremos que nuestros pibes sigan laburando, tenemos pibes jóvenes de vuelta en la cooperativa, algunos menores dando vuelta, que tienen problemas con la justicia y demás. Este, nada, nosotros estamos metiendo el cuerpo a todo eso también con el movimiento ver, ya, adelantando nada. un poco las cosas, pero bueno, nosotros solo no podemos traccionar y como dice Castro, Contrambi puede colaborar si quiere. Sí, sí ya colaboramos hace 7 años que venimos colaborando, le parece poco que no hemos colaborado. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es que sentarnos a hablar, acomodar el convenio de recolección y si no va a ser un convenio de reconciliación, que sea el contrato del DBR y de las dos promotoras ambientales como se prometió. Nosotros, menos, por tal. lo menos, y también se prometió Eh, insumos para trabajar, guante lo que necesitan los compañeros para laburar, que hoy no tenemos. Eso no va a llegar hasta después de marzo, porque digo, esto de que se llega a la fiesta y después se van todos de vacaciones, y como tiene la vida arreglada, nosotros tenemos que quedar poniéndole el cuerpo a la planta las 24 horas del día, de lunes a lunes. Nosotros trabajamos en la planta las 24 horas. Tenemos un compañero que hace el control de ingreso, claro. de pesaje que labura las 24 horas, y tenemos otro compañero que hace control en la escombrera, De ingreso también, también se labura las 24 horas. Obviamente con turno, ¿no? no pero claro. son compañeros que la están pasando mal y que, que ganan poco también como todos nosotros. y Pero hay compañeros que se comen 16 horas en una guardia. Eh, digo, para ganar una moneda. Y eso hay que decirlo porque hay que reconocerle a los compañeros que tienen el cuerpo necesario para ponerlo. Porque como decía Noelia, sin don ya tendríamos que haber cerrado la puerta. Estamos por, por amor, por todo lo que venimos construyendo, a esta construcción que nos dimos y por los vecinos que hicieron la separación y que nosotros les pedimos que confíen en nosotros. Aquellos años cuando empezábamos, cuando nos decían, che, nosotros vamos a separar y después va a venir el, el municipio y se va a llevar todo junto, lo va a meter en el colapate y lo va a ir a enterrar. Le tuvimos que decir a todos esos vecinos que no iba a ser así. Sí. Que nosotros íbamos a procesar los, los residuos. y Lo que, lo que pasa es que, es que el... se acuerdan de... que era la imagen, ¿no? Veías que pasaba el camión recolector y metía los dos contenedores juntos. Yo me acuerdo que me recalentaba. Digo, en el 2001 no, no, fue eso. Nos hacen separar, <risa> digo, después pasaba bueno, y ¡pras, pras! Veías que metía los dos... <risa> las políticas <risa> para las fotos son esas, ¿viste? Porque esa eso verdad. es lo que, de... que derribamos también. Yo creo que también esa sería una buen poli... una buena política si empezamos a desarrollarnos y a juntarnos. Que si los vecinos puedan no ir a una estación, que puedan dejar su material en la puerta de la casa Uf, y nosotros poder pasar feliz, por ese material. Hoy lo hacemos en San Javier a carros, por ejemplo, la compañera con los carros, con el... Con ah, el, esa, al ser un poblado más chico eso lo lograron. Sí, sí lo grabo. logramos hacer. Y ahora, bueno, Grali le puso una camioneta para que se desarrolle un poco mejor el servicio porque hoy, hoy San Javier es una comuna chica Pero aprendí un montón a reciclar. Y la verdad que estamos súper contentos. Y de a poquito vamos trabajando un poco las políticas también. Ahí para para, para recordar también, en San Javier eh, eh, llegamos ya dos, dos años y medio, casi tres, eh, con, a laburar sí. con las compañeras, no tuvimos un buen comienzo. Este, tuvimos un año laburando en la casa de una compañera hasta que después logramos que bueno que que entre Gladys y Garavaglia se firme un... Se dimensionara comité. que era una posibilidad laboral todo eso, lo que hay que dimensionar. Y, todo... y bueno, hoy eh, tenemos las compañeras laburando acá, Rayá. Gladys les abastece con artículos de limpieza, Mirá. les brinda un espacio con baño para como para estar, el lugarcito del, del punto integral, eh, los dos puntos verdes de San Javier, la camioneta para hacer la recolección y algún compromiso de un extra de dinero para las compañeras. Obviamente que para nosotros eso es sumamente importante que porque hoy lo paga Cotram todo. O sea, Cotram y paga a los compañeros de Patagonia, les paga a las compañeras de San Javier y le paga a los compañeros de planta Chao. con la poca guita que entra del hirs. Y nada, hay cosas que hay que obviamente que hay que ordenarla y hay que poder ver de, de cómo las laburamos para que el municipio no piense que nosotros le estamos pidiendo solamente plata de ellos. O sea, nosotros estamos pidiendo plata, estamos pidiendo laburo a los grandes generadores, estamos pidiendo que se destraven negociaciones para poderla ...nada, pensábamos que nuestros compañeros... ...que laburan en el basural de Bariloche... ...que laburan acá en La Planta... ...que laburan en Patagonia y en San Javier... ...podrían llegar a tener algo de, de la provincia... ...digo, una provincia que también levanta la bandera... ...del reciclado, porque obviamente sucedió acá en Viedma... ...y un vicegobernador que era intendente... ...cuando sucedió sí, lo sí, del reciclado... Sí, sí, sí. ...y hay como una acumulatoria política de atrás que ...va generando esto, digo, hablemos de la gestión... ...hoy se habla de una gestión... ...entonces bueno, de alguna manera hay que ver... ...cómo lo, cómo lo encauzamos no, y, y avanzamos... ...porque en realidad... Nosotros no nos sentimos... no estamos sintiendo descartados y no tenemos que ser descartados. Nosotros tenemos que seguir laburando y el Estado nos tiene que acompañar porque la cooperativa le ha puesto todo. Le ha puesto desde la promoción ambiental, recurso humano de todo tipo para que funcione. Eh, incluso los equipos de recolección, los vehículos son todos de la cooperativa y se van rompiendo. Bueno, aprovechando el contexto, diría ojalá se recicle el convenio de manera tal de que no sea descartado todo lo que se ha hecho en todo este tiempo, no utilizando los términos que corresponden al tema. Eh, la verdad que me quedo con ese medio vaso vacío de, de ver todo este tiempo que han laburado y que me parece increíble llegar a esta altura del año de estar con tantas preguntas y no respuestas. Sobre todo en esta época donde hay tanto material. Uno ve que hay material por todos lados. Eso es que se hizo una buena promoción ambiental y la gente realmente se educó y confía en nosotros. Entonces el claro. Estado también tendría que confiar Y otra nosotros. cosa que no estamos sí. olvidando. Nosotros, cuando entramos a laburar en la planta, cuatro años estuvimos laburando con dos prensas en la planta. Sí. Que ahora no andan porque nunca tuvieron mantenimiento. Hoy Tampoco. estamos detonando la prensa que Cotrambi adquirió a través de la gestión nacional. La prensa no. que nos llegó de la Nación es la única prensa que tenemos hoy trabajando en el Girsu y es de la cooperativa. Entonces, digo, la cooperativa no es que no pone nada y que solo reclama y se queja. No, nosotros queremos que reconozcan un poco todo el laburo También. que se viene llevando, lo que claro. se viene haciendo y que nos llamen a una reunión, porque nosotros vamos a terminar un año, como decía Noelia recién, repartiéndonos la comida que va a llegar a la basura. Claro, o sea, perfecto. ni siquiera un gesto de la municipalidad de decir, le vamos a llevar a Cotrambi algo como para que pase la fiesta o que brinde, no sé, sí, qué sé yo. Igual no, lo mejor panelas, que podría ocurrir sí. es que lleven en un convenio, que ocurra la reunión, quiero que ocurra la reunión, yo ya tengo ganas de... Sí, sí, si no el viernes, te venía acá José el viernes de la mañana, le hacen la reunión en y y vivo, wow, la reunión. no me importa la columna, no, no la quiero en vivo, quiero que se reúnen, quiero que se destrabe esto, porque los veo ellos dos, y me imagino que en ellos dos, me imagino un montón de otras familias que están sí. esperando que ese compañero sí. tenga salas dulces. No o Ale no nos pudo acompañar, que Ale la compañera que nos viene acompañando desde siempre, sí. y que le pone un cuerpo enorme a toda esta construcción igual y después atrás de Ale hay un montón de compañeros más también atrás de Ale, de nosotros, que le ponen todo el cuerpo de laburo en la planta y claro. que son los que, que nada, los que laburan al rayo solo, los que la, no, o sea, no tienen reparo, está lloviendo y nosotros llegamos, como decíamos, el camión se detona cada vez que llueve la calle 30. La vez pasada fueron los compañeros y, no, y, y "Hay que entrar, y salir", Es imposible. Es imposible. Entonces, y y habea el detono de los camiones de Cotravil y bueno, es lo mismo. Por ejemplo, pasa eh, eh, eh, Patagones cuando quiere venir nos llaman y nos preguntan si está bien bueno el camino, porque si no nos van y nos tiran allá en, en la escombrera igual. Ah, si el uf. camión no está feo, Patagonia no ingresa porque va a romper el camión. Por ahí no es no la idea meterse en terreno. Del... No, está Pero bien. Pero también, también me anoté algo, que nosotros deberíamos ser todos importantes las cooperativas para la municipalidad no solamente la cooperativa más grande que lleva el servicio más grande adelante sino que la cooperativa Canan la cooperativa Las Emprendedoras la cooperativa Cotram que somos los pobres los que venimos desde abajo remándolas también tenemos la misma importancia que tienen las cooperativas grandes o sea, eso también lo, lo, lo digo a, a modo de nosotros, nuestros compañeros son todos importantes eh, del primero hasta el último o sea, no tenemos un compañero más importante que otro no, entonces y eso también está mal decirlo por la radio decir la cooperativa más importante y total los otros ya no sirven más ¿viste? no, no es así Está dolido, José, y lo entiendo, ¿eh? eh y María también, y lo entiendo, sí. lo entiendo los dos. Y ojalá. ojalá, yo lo único que espero es que exista de acá esta semana este eh, la posibilidad concreta que se reúnan, que se aclaren las cosas. Y yo creo que de los dos lados eh, entiendo que hay buena voluntad para mm. llevar adelante algo que, insisto, en Viedma estaba buenísimo y que ahora de repente... Es esto, ¿no? De ver, che, ¿qué pasa con los residuos? Lo bueno, lo llevo a la estación, no sé qué hacer, lo meto en la misma bolsa, ya fue, no hago mal reciclado porque fíjate que después sí. no te no tengo dónde llevarlo, empezá. Eso no, es lo que se había logrado, empieza a caer. Es como una que, falta de información. Por ahí el, el, el mensaje para los vecinos eh, en ese sentido digo, nosotros estamos trabajando el DR. Arrimate y tené un bolsón lleno de, de plástico lo que sea, llevalo al DR que lo va a recibir el compañero de entrada, le va a decir dónde descargarlo entonces ya ahí no explotamos la estación pero qué pasa que las estaciones fueron hechas para que los vecinos las utilicen sí, si nosotros sí, dejamos de utilizarla se termina el ese no, no, no, digo, entonces nada utilicen la, las estaciones esperemos que podamos utilizar resolver el convenio con la municipalidad y si se encargó de ello y nosotros no logramos hacernos cargo nosotros o si ponen una empresa como dicen que lo hagan bien al laburo porque nosotros hasta la bolsita que salía volando le íbamos a correr hasta la esquina para que no, no, no pero además pelón. uno vio cada cosa si sí, además también, más allá de la campaña había muchos vecinos había un gran porcentaje para mí el 90% de los vecinos no hace la cosa bien y había un pequeño que tiraba hasta animales muertos o sea, sí, es, sí es pescado, que, perro, gato por eso, este es como que todo eso también está y es parte de lo que somos gracias gracias este vamos a estar atentos ¿eh? vamos a empujar para gracias. que ocurra que salga en, por, por todos nosotros como vecinos me parece que está buenísimo de, de generar y que esto entender que eso es un material que puede ser reutilizado laburado da trabajo para otro dignidad bueno todo lo que ya sabemos que ocurre con eso así que bueno muchas gracias a usted por, por invitarnos y nada me voy con, con esto de nosotros no tenemos mapos poner ya pusimos todo lo que teníamos bueno pero ahora vamos para adelante, ¿eh? sí, vamos para adelante. si quiere voy a decir yo a José si José Maestro, ¿Qué le vamos es? a decir? no más esta fecha sí. siempre me lo recuerda Me imagino que también vive un montón de situaciones en esta fecha sí, Así olvidate. que sin duda También hasta el día de hoy pasan cosas que hacen recordar viejos tiempos este, Siguen pasando las mismas cosas Uno te puede acercar a un supermercado que ya te pone la policía, cosas así ¿Viste? ¿Viste así cosa? que bueno, nosotros siempre buscando que nuestros compañeros y compañeras Tengan el plato de comida y que sus hijos puedan comer dignamente Y hoy no está pasando eso, hoy estamos en una situación y estamos difícil. hablando de comida, cuando estamos hablando de la Navidad, que los pibes están esperando el regalito eh, en abajo del árbol. Y hoy estamos diciendo que necesitamos comer, eh, es tan triste y tan duro para nosotras que, que pase. Pero bueno, ojalá que, como vos decís, el intendente se ponga la mano en el corazón, nos pueda recibir, escuchar y que esto haya sido solo un pasaje que, que quede como anécdota, que ojalá, quede, ese es el y, y el aprendizaje, ¿no? Lo, lo hizo Pestati cuando entró, sí. Sí. Eh, que quede como anécdota y que podamos llegar y, y seguir trabajando con el convenio, que los y los vecinos sigan llevando adelante el reciclado porque es lo que queremos y que el año que viene podamos estar visitar muchas más escuelas, igual como promotoras ambientales, para seguir educando a, a los niños que son la generación futura que, que se nos viene. Noelia, José, gracias. Sí, Sofi, ibas a decir no, algo, perdón. Justo no, no, iba a cerrar solamente. Ah. <ríe> Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir y vamos a estar atentos. ¿eh? Sí. Es un tema que nos preocupa y mucho. Y bueno, este ha sido una mañanita movida yo tengo a don Néstor ahí también para compartir. Así que poquito de música y nos prolijamos acá. Dale.